Bueno, Pali, nos metemos en un tema que nosotros ya hemos tratado y tiene que ver con lo que ha pasado el fin de semana en el barrio Ara San Juan, donde eh, murió un joven de 18 años apuñalado, de por lo menos dos puñaladas, y esto es lo que está investigando la justicia. ¿Quién? ...actuó eh, con esa con ese arma blanca y quien dio muerte a Esteban Villegas. La familia de Esteban Villegas, eh, vamos a hablar ahora en un ratito con Javier, su papá... este ...está con ganas de hablar, pero también con algunos recaudos... ...porque la justicia está investigando y también ha decidido desde, en este caso... ...el fiscal Andrés Torino, no hablar en los medios de comunicación porque siguen investigando... El supuesto autor del hecho está detenido en el, IPESA, en el ex IPESA, es un joven de 16 años, por eso es que por estas situaciones de tratarse de jóvenes y sobre todo algunos menores de edad es que tenemos cierto recaudo para tratar el tema, pero igualmente queremos escuchar a la familia porque este en estos días se han conocido videos, se han conocido capturas de pantalla, situaciones bastante violentas del que pasó en el barrio Ara San Juan, y es por eso que nos acercamos hasta la familia para, para escucharlos, y también seguramente tienen este, ganas de convocar este viernes a una marcha que esperan que sea acompañada por toda la ciudadanía, Y que esperan que sea masiva para pedir justicia por Esteban Villegas. Eh, Javier, buen día. Estamos en vivo por la Radio Carmes. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Yo soy padre de, de chico de Esteban Villegas. Bueno, eh, primero contarnos qué saben ustedes lo que pasó esa noche que finalmente después terminó falleciendo tu hijo. A mí me llamaron a, a tres y media de la mañana. Que me dijo estaba enteramente ciego, que me habían puñalado en un riñón y un pulmón. Porque lo, mandaron, porque lo primero que me dijeron es que le habían pegado las puñalada en un riñón y un pulmón. Y yo cuando voy a al hospital, lo no encuentro todo atubado que me estaba como esperándome para saludarme. Y, y la doctora me dijeron que le habían pegado dos puñaladas, una en un tora, y la otra que le fue, que le repuguró el pulmón y el riñón, y que quedaba, que tenía el 90% que no iba a sobrevivir. Eh, yo no estaba con él porque yo no me sé había si separado cuando me enteré lo único que me llamaron que la madre de mi hijo que el, que mi hijo lo tenía la en la comisaría me lo habían llevado primero no me lo habían llevado derecho a la a la policía a la, al hospital uh -huh. y y mucho no sé, yo no sé por yo no estaba en ese momento no sabía nada solamente me mandaron a buscar a los otros niños que yo tengo porque tengo el tren el más chiquito tengo uno de 5 años, otro de 6 años y otro de 10 años que me habían quedado solo en la casa, porque la madre había llevado al nene mío al hospital. Y, y nada, solamente quiero justicia para mi hijo, como padre, y yo sé, entiendo todas las formas que están pasando, solamente quiero justicia para mi hijo, porque lo habían matado como un animal. Y si no, me lo dejaron solo y abandonado. Y, pero él fue defendiendo a la hermana, porque no querían matar al otro nene más chico, porque en medio de la puñalada era para el nene más chico de 16 años que tengo. O sea, este Esteban se el, ya, salió a defender a su hermano y fue el más atacado. Alguien va a atacar porque alguien quería el chico este el que quería puñalarle al Bruno. Y y el mi hermano el hermano lo saltó para él. Y este chico terminó puñalándolo a él. Y por lo que saben ustedes o le que han contado, que fue una gresca? ¿Fue una pelea? ¿Qué fue lo que derivó en esto que le pasó a tu hijo? Y nosotros lo que estábamos enterados que habían peleado dos pibas, que ellas estaban peleando ahí en se en el video, que a mi hijo Esteban fue cuando le pegaron a la chica esa, fue a defenderlo, a, a, a defender a la chica esa, a levantarla porque la habían pegado. Y un pibe fue y le arrebató al chico que se había tirado en el piso, que es mi hijo más chico uno gordito que le pegó eh ese fue el el que empezó la la causa la, la pelea con Bruno y cuando vio que un chico un chico quería apuñalarlo a a Bruno mi hijo el hermano saltó para él para que no lo lasi y lo terminaron lastimando a él es todo lo que sabemos y después, bueno todos los videos que ustedes están viendo es todo lo que que que subimos lo que estamos compartiendo lo que me están ayudando la gente los vecinos la gente lo que están ahí en que lo que pasó en ese momento porque han venido muchas madres han venido tenemos mis sobrinos están moviendo con con todo la hora Juanán porque ellos vivieron toda la vida de mis hijos acá ellos conocen todo el barrio eran amigos de él porque yo les he visto a ese chico estando con mi hijo hub tuvieron amigos de mis hijos eran todos amigos de él. Todo el grupo eran era amigos conocidos sí, y no. algo algo le pasó que... por un todo por mujeres, no sé, que son por, por el día de, de entre pibitas, que mi hijo, no sé qué pasó con el chico ese que estaba celoso porque mi hijo le había sacado la hija, algo así, me enteré nomás. O sea, habían peleado que me había agresado. cualquier cosa no podría justificar semejante agresión. Están agresiones, sí. Mi madre eran todos amigos, eran todos compañeros de ellos. Eran todos amigos y no sé qué pasó. Yo solamente quiero justicia porque me mataron a mi hijo como un animal. Encima me pegaron dos puñaladas y me lo habían dejado tirado. Encima otro chico me lo estaba... Cuando ya terminó tirado del piso, y hay otro chico más que me siguieron pegando. Cuando estaba ya apuñalado y estaba tirado del piso. A ver ustedes como familia están están tranquilos con la investigación que está llevando adelante la justicia les quieren exigir algo más creen que la persona que o el nene que está detenido es el autor de del caso ¿Usted, ¿Qué tienen para decir sobre eso? Nosotros es entre eso nosotros es la justicia estaba todo el día así el otro día la llevé a mis hijos hace dos días un día y medio los llevé a a investigar entre la tal en la, cómo se llama en la investigación que están, llevé a mis hijos me llevé a, a ...la madre de los nenes... Eh, ellos, ...ellos que estuvieron ahí en ese momento que... ...que el hijo falleció, ellos fueron a dar testigo, todo... ...pero bueno, todo se está cubriendo entre ellos... no ...nadie quiere hablar mucho... ...todos tienen miedo, no sé por qué... ...pero bueno, ellos se están cubriendo uno a otro... ...entre ellos, entre los vecinos, entre los amigos... ...nadie quiere hablar, tienen miedo... ...amenazan a los chicos... ...amenazan a todo el mundo... Nosotros no amenazamos nada, nosotros, nosotros solamente queremos justicia por mi hijo, como es la ley. Y solamente queremos hacer algo pacífico para que descanse mi hijo ¿no? como padre. Y yo me gustaría dejarlo descansar en paz, como se debe. Y hacerle justicia para que esto no siga continuando como están los chicos hoy en día. Hoy en día los padres no los podemos retenerlos retener nuestros hijos. Por la justicia que tienen muchas cosas, no le podemos pegar, no le podemos decir nada porque siempre los amenazan. No, como siempre los, los quieren sacar, los quieren meter preso a los padres. Pero lo pienso que lo primero que empieza es que los padres son culpables. Pero lo digo están muy decaerado, la calle no está como antes. Los chicos de ahora ya están cambiados su mentalidad. Hoy en día la los chicos les gusta la la joda como como nosotros como somos jóvenes. Pero ahora hay ahora mucha violencia. Los chicos no saben no saben no saben medir, y solamente quieren lastimar nomás. Y la mente de toda hoy el día la red y todo eso lo pone medio violentos los chicos porque hay cosas que les pase de volver a escucharlo en la, en la red, hay muchas muy violencias. Y ellos de chico van prendiendo porque ya están todo el día con el, el teléfono. Y bueno, no sé qué más decir. Este, este viernes ustedes están convocando una marcha, que quieren que acompañe toda la la ciudad. Eso es lo que están para el viernes a la mañana en la ciudad judicial. Sí, ahora el viernes vamos a ir a la casa judicial, eh vamos a ir al, al, al MEPA, a, a las de menores, para por lo menos que pongan asunto, que esto nos vuelva a pasar oye que lo que no le pase lo mismo que me pasó a mí, parte un hijo de 10 cumplidos, 18 años. Un mes, decía, había cumplido 18 años. Era un chico que estaba, era muy bueno, estaba cambiando. En mi hijo, yo como padre, era mi hijo, sea como sea, el ejemplo fue mi hijo. Él no paró, me lo podían haber matado como me lo mataron. Y bueno, es para que podamos reaccionar y, y podemos ayudar a nuestros hijos que sabían que en ello tengo cuatro hijos más que tengo que luchar, tengo tres varones y una nena todavía tengo tres varones que están hoy y ayer, le tuve que decir que había perecido el hermano a los nenes, porque yo no me animé a llevarlo al nene de 10 años, y a los otros más chiquitos no me a llevarlo conmigo, a enterrar, sí, a enterrar a a mi hijo, al hermano. Y yo le tuve que decírselo, fue algo muy doloroso para mí, mis hijos que eran tan compañeros a él, porque dijo, mis hijos eran muy acompañados él, sea como sea. les cambió la vida de un día para otro? Les ¿no? cambió la vida, como nunca. Nunca le había pasado esto, es lo que está pasando. Nunca lo había pasado y nos cambió la vida a ellos, a mis hijos. Oye, mi hijo está destruido. Mi hijo que estuvo ahí, que se echa la culpa porque estuvo a él fue el que lo defendió. Y está destrozado. Que siempre estuvieron, con Bruno y Esteban siempre estuvieron juntos. Eh, no sé qué decirles, que fue. Bueno, muchas gracias por esto, sabemos que es una situación muy complicada para que ustedes puedan hablar, pero también está bueno hablar como para sacar y sobre todo aclarar algunas cosas. Ustedes estaban contando que en las redes sociales había algunos algunos comentarios que tenían que ver con algunas amenazas hacia la persona o el chico que está detenido. Ustedes querían dejar claro eso, que desde la familia ustedes no están haciendo nada para este, este eh, entorpecer la investigación y demás. Sí, sí, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no amenazamos a nadie, nosotros no que no hacemos violencia contra nadie, porque no somos así, yo no quiero eso, yo quiero uno quiero que descanse en paz, que se haga justicia, como todos padres, no le he hecho la culpa a nadie, yo sé que somos, todos fuimos, somos padres, somos, fuimos jóvenes, todos tenemos nuestro top peso, pero es para que esto no siga continuando y que no sigamos lastimando encontrando a nuestros hijos, ni como yo lo encontré a mi hijo que lo fui a enterrar. Es lo único que pido justicia por mi hijo y y para que veamos cómo van a ser las de menores y eso que está la policía siempre metida en el medio, pero nunca hace nada por nuestros hijos. Yo les voy yo ve como nosotros padres, como padres sufrimos, Luchamos, los lo metemos en en psicólogo, los metemos en el sociales, los, los del de la inadul, vienen todos solamente a nosotros. Y vemos que ellos a veces no mueven nada para poder ayudar a nuestros hijos, o yo y mi hijo me lo sacaron a los 15 de años la justicia me lo sacó y me lo sacó y yo no le podía decir nada, porque él tuvo como también mi hijo no fue perfecto, no sé por pues no dónde era el caso que me lo mataran así como me lo matar mi hijo también mipa tuvo psicólogo por la adicción y eso sí, pero mi hijo no era el momento para matarse como me lo matar y otras y pueden pasar, en como me pasó a mí, le pueden pasar a muchos hijos. Hay muchos chicos que están en mucha violencia ahí en el barrio, todos sabemos cómo son las cosas y en el barrio, que los niños en el metro se lo están arruinando, se lo están, lo están robando mal, y bueno, es la única que lucha por ellos para sacarlos de todo esa, eso que lo está pasando en el barrio. Hoy en día el barrio nuestro necesita mucha consciencia, mucha gente que tenga capacitada para que hagan eso. Mi hijo estuvo con, con, con perepeuta, los 15 años y mirando lo encuentro hoy, hoy en día nadie me ayudó, hemos pedido ayuda con la justicia, hemos hecho muchas cosas hoy en día, que ellos investigan, me está puesto en todas, en todo porque tenemos denuncias hasta las menores, hasta las, a todos lados, la primera en todos lados, ayuda que le quisimos dar a mis hijos, pero nunca lo apoyaron como tenía que apoyar, y mirá cómo encuentro a mis hijos hoy en día. Muchas gracias, Javier, y vamos a estar para lo que necesiten desde Radio Kermés. Bueno, jefe, muchas gracias, esto es lo que quiero decir, y que se quede tranquila con nosotros no amenazamos ni un chico, no queremos pelear con nadie, los padres de los chicos me conocerán a mí, porque yo soy toda la vida viví 11 años en el barrio, y son todos amiguitos, lo que pelearon a mis hijos, lo que pelearon era todos compañero de mi hijo, y eso es lo más doloroso, pero bueno, son cosas que pasan y entiendan. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a Javier Villegas, que es eh, el papá de Esteban Villegas, del joven que es, murió apuñalado. Le están convocando una marcha este viernes a la mañana en la Ciudad Judicial. Están pidiendo este justicia por Esteban y también están este reconociendo esta situación que están pasando en algunos barrios con este situaciones de violencia y también las redes sociales que mucho este este abogan a toda esta cuestión de este de las situaciones de los jóvenes en el en los barrios. Esto ocurrió en el barrio Ara San Juan y esta familia que ahora les cambió la vida de un día para otro están pidiendo justicia y el viernes van a marchar hacia la ciudad judicial. Mientras tanto se sigue investigando el caso que ocurrió la semana pasada acá en el barrio.